Llevaré en mis sueños cada vez que Dios permita Sembrando en sus mejillas una mata de sonrisas Y haré de sus mañanas un canto para mí Se ha ido de mi vida El sentimiento de Luis G. Arias Para que lo goce el canciller A Mauricio Motaer Goza en Barcelona